Hola, un saludo especial. Te habla Jairo. Hoy es agosto 14 de 2011. Es domingo. Y hoy me encuentro muy filosófico. <ríe> y quise grabar esta, esta reflexión en audio por varias razones. La primera es porque me gusta con el tiempo. Eh, hacer el ejercicio de documentar los, las diferentes instancias de, de mis experiencias personales y filosóficas, más que todo expresadas en, en términos de reflexiones eh, segundo, porque de alguna forma sé que esta información le puede ayudar a, a muchas personas, creo mucho en el sincronismo eh, es impresionante cuando uno se eh, es atento a las señales pues las señales ahí están, entonces Sé que esta información le puede servir a, a la persona que le haya servido en el momento que le haya servido. No sé de qué formas, porque realmente algo que he aprendido en estos últimos años es que eh, la información llega de diferentes eh, vías. Y, y, y también lo quise hacer es en este espacio de astrología porque de alguna forma la persona que estudia o conoce la astrología eh, entiende este tipo de situaciones. Eh, estamos en agosto mmm, sol en leo voy a hablar un poquito astrológicamente que está pasando en, en mi esquema mi sol rige mi casa 2 está entrando a la casa de regencia perdón mi sol rige mi casa 9 y ocupa la 2 o sea un sol en capricornio eh, regente sol regente de leo de casa 9 entonces está entrando a la casa de regencia y este año tengo activado eh, precisamente tema de dos. Normalmente cuando uno habla de dos es de valores, de dinero, pero pues eh, más que el dinero, el cash, lo que, lo que he visto y lo que eh, he hecho el ejercicio, que se lo aprendí a Cecilia también en sus cursos, fue eh, la opción de crear valor para uno mismo y para otras personas. Yo, yo pienso que este año ha sido un año de mucho crecimiento en valores para mí, De alguna forma lo estoy evidenciando en varias, evidenciando, perdón, en varias instancias. Y, y eso me, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Hace tres cuatro días entró en mi casa 9, se me activó esa casa 9. Normalmente la casa 9 se, se asocia al extranjero. Eh, sí, de alguna forma he tenido sí, un año muy movido en, en, en, en aspectos de extranjero, con usuarios, clientes, amigos, bueno, muchos escenarios. Eh, opciones de viaje, también muchas cosas eh, pero lo o, o el valor que yo le doy que quiero resaltar es el de, la, de la, los ideales la visión de vida Casa 9 ascendente natural o en carta plana es Sagitario esa filosofía, esa forma de yo soy un filósofo natural, a mí me encanta reflexionar, compartir eh, observar ascendente sagitario y esa actitud de ver el vaso medio lleno, a verlo medio vacío también me gusta mucho y eso también me, me hace entender por qué hago este tipo de cosas, eso también se lo aprendí a Cecilia y el día de hoy o estas últimas semanas han sido muy muy curiosas, muy bonitas, muy relajado he estado muy tranquilo tuve unos días de vacaciones un nuevo proyecto estamos en stand del simposio eh, Amigos del extranjero me han contactado, ayer cumpleaños mi padre, hoy está cumpleaños mi hermana. Entonces hay unas una serie de actividades muy eh, relacionadas que están moviendo mucho, mucho, mucha reflexión a nivel interno. ¿no? Esta mañana por ejemplo estaba entrando en Facebook para ver unas fotos de ayer del cumpleaños de mi papá y me encuentro con, con un video muy bonito, me gustó mucho. Eh, Ya lo compartí en Facebook, voy, voy de todos modos adjunto a este podcast, también lo voy a, a compartir. Y ese video me llevó a uno y me llevó al otro y me hizo acordar de una publicación de hace un tiempo. Bueno, o sea, generó en mí un proceso muy fuerte, muy fuerte de, de, de sentirme bien. O sea, en estos momentos me siento con una energía muy bonita, me siento muy bien. Eh... muy contento de vivir, de la vida, de expresar la vida, a pesar de todas las situaciones eh, de conflicto o de disgusto que uno tenga en su vida o, o, o, o lo productivo a veces que no funcionen ciertas cosas, me siento bien, o sea, ha sido una buena vida la que yo he vivido y eso hace parte de vivir, del crecimiento, de, de, de, de aprender. Eh, Entonces quise grabar y, y compartir esto, quise eh, compartirlo, estoy tomando decisiones, voy a crear un nuevo espacio virtual. Eh, en estos últimos meses he encontrado información muy bonita, eh, que me llena mucho y que de alguna forma comparto y sé que otras personas de alguna forma también les ayudan, y lo he estado haciendo básicamente en Facebook, pero, pero ahorita me puse a mirar y, y, y pues Facebook es muy... Es una herramienta buena, la verdad. Yo, yo en las estas herramientas sociales ¿no? nunca he sido muy amigo, pero he encontrado pues cosas muy interesantes, eh, he hecho buenos amigos, he conocido gente también muy interesante. Eh, pero, pero como para documentar, no, no lo veo muy, muy práctico. Entonces, por eso voy a crear un nuevo espacio. No tengo todavía dos nombres o dos dominios pendientes. Pienso que ya cumplió un ciclo los otros espacios. Eh, ser libre es así de simple. Sentirse bien es así de simple. Siendo próspero. Eh, desde el punto de vista práctico, manejar tantos espacios al tiempo no es lo, lo más conveniente. Y de alguna forma, pues todos ellos son reflejo de lo que de lo que yo soy y lo que yo expreso. Entonces, eh, creo que esos espacios ya cumplieron su ciclo. Eh, fue muy muy enriquecedor compartir con, con Marcela, con Norma, con Fernando, con, con varias personas que de alguna u otra forma colaboraron y aportaron a esos espacios y pues algo que yo siempre he tenido presente una, una de mis frases de combate. Eh, lo único constante en, en el universo es el cambio, no, no, o en otras palabras, no todo es para siempre. Y estar en esa dinámica de, de, de, de constante cambio, de adaptarse, de, de crecimiento, pues es, es interesante. Eh, astrología es así de simple, sigue. La verdad, Astrología pues es es una comunidad ya muy grande, muy, muy posicionada, muy fuerte. Eh, está orientada específicamente a personas que estudian o, o aplican Astrología. Es un perfil alto el que le damos. Y cuando digo perfil alto, es diferente a lo que normalmente se encuentra en, en, en Astrología a nivel general, ¿no? O sea, de alguna forma las personas que están en este espacio son personas instruidas en astrología, o sea, que han hecho un esfuerzo en tiempo, en sacrificio, en, en tiempo y en estudios, no, no como sacrificio, sino en invertir en tiempo, en, en aprender astrología. Ya no es el horóscopo de revista, de periódico, sino es una una una, una inversión fuerte en eso y, y aprender astrología no es fácil, no es complicado tampoco, pero requiere tiempo. Entonces la página sigue. Eh, de pronto este año vamos a suspender ya los cursos en tiempo real, eh, seguiremos compartiendo así noticias con el podcast, ya esta semana um, iniciamos unas entrevistas para el, el simposio que tenemos a finales de este mes, con la maratón de dos días, el 27 y el 28 de agosto, eh, y ahí yo creo que por este año vamos a, a terminar un, lo que son los cursos en tiempo real, eventualmente quedarían unas sesiones de corrección de hora con Cecilia, eso lo, lo discutiremos a eh, finales de agosto, comienzos de septiembre y, y ya pues lo otro pues eso es, es, es otro, otro espacio que se está gestando pero eso ya es a, a, eh, a un bajo perfil, ya en su momento cuando, cuando el espacio esté operando pues ya se enterarán ustedes oportunamente y también pues quiero dedicarme ya a finalizar la actualización del software del Pain Astro, y, ya están cositas, quería liberarlo ahorita en julio, no alcance, agosto bueno, vamos a ver si alcanzo eh, y ya también ese es un ciclo que hay que cerrar del Pain Astro 2 en cuanto a, a la nueva versión de actualización tiene que ya estar lista funcionando y operando esas eh, o son como las noticias eh, de, de astrología así de simple, aunque el ánimo más, más eh, inmediato de grabar este podcast era el de compartir con ustedes ese sentimiento de no sé, de alegría, de plenitud que estoy teniendo en este momento, domingo y me levanté tarde, normalmente no me levanto tarde, ah, empecé nuevamente a, a trotar, yo dos semanas haciendo ejercicio físico, la charla con Manel Botella me ha gustado mucho, mucho, me, me ha motivado, ahí hemos intercambiado correos, Manel es un místico del, del deporte, se pone un nivel bien, bien interesante con, con los ejercicios de... de hacer de la maratón o del correr, una experiencia mística, yo, yo la verdad todavía no estoy a ese nivel, estoy más a nivel de generar endorfinas, <risa> o sea, sentirse bien haciendo ejercicio, y me gusta, me gusta lo que lo que he hecho, entonces, um, el mensaje que les quería compartir es ese, es sentirse bien, tengo ahorita en este momento como 7 ocho 8 videos que he encontrado que me, me encantan, voy a eh, los recuperé, la verdad los tenía un poquito olvidados, Y en este nuevo espacio virtual que voy a crearlo, serán como la base de, de ese ejercicio. Y lo que estoy haciendo es, lo que me gusta, es compartir realmente. Uno en astrología, cuando uno identifica aquellos aquellas mejores instancias que uno tiene, sus mejores aspectos, sus planetas domiciliados, exaltados, en las casas en las que están, pues uno tiene que hacer la apuesta a eso. Ese, ese es como el, el regalo que el universo le dio, que la vida le dio a uno para... para ser feliz, para sentirse bien, no necesariamente tiene que ser en, en, en las áreas que normalmente la sociedad, la cultura nos, nos recomienda. En el caso mío yo tengo un trígono muy bonito de Júpiter a la Rueda de la Fortuna, Júpiter en la 11 en la casa 3 y de alguna forma eh, ese trígono yo lo veo todos los días y casi en todo momento porque encuentro información muy bonita, o sea mi, mi casa 3 comunica cosas muy bonitas. Me encuentro información muy muy profunda que me llena mucho y de alguna forma comparto con otros, casa once, o sea, estoy dando eso a mis amigos siendo protector de mis amigos, no, no sé, así de pronto puede ser la, la lectura que yo haga entonces quería quería compartir eso eh, todavía no sé de fondo qué canción voy a colocar porque hay muy muy bonitas canciones que llenan mucho, que llegan a, a esa alma en especial el video de Be Happy, tiene un mensaje súper, súper bonito, que resume muy bien el, la filosofía que yo he venido aplicando estos últimos años, sentirse bien. Un gran abracito, muchas gracias, seguimos en contacto, ya sabes, cualquier pregunta, inquietud, al correo electrónico, un comentario y, y ahí estamos. Un abrazo.